Tele Elche Radio marca 101.4 La radio de Elche La glorieta con Rosmaria Alonso. Son las nueve en punto de la mañana, tenemos 22 grados de temperatura y les damos la bienvenida a este programa aquí en el 101.4 de Teleilche, Radio Marca. La glorieta de este martes 16 de junio, segundo día en el que estamos en fase 3 y segundo día sin ingresos en los hospitales valencianos por coronavirus. Las altas quintuplican el número de nuevos casos. Se han registrado 73 altas y solo 14 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas de los que uno se ha registrado en nuestra provincia. Ya solo quedan activos algo más de 2.000, lo que supone un 12% del total de los contagios registrados al inicio de la pandemia. Ayer se notificó un nuevo fallecimiento por COVID-19 en la comunidad, según los datos aportados en rueda de prensa por la consellera de Sanidad, Ana Barceló. Y este jueves, 18 de junio, Renfe pone a la venta la nueva oferta de AVE y larga distancia para los próximos meses. Sacarán un total de 30.000 plazas diarias, que irá aumentando de forma progresiva a medida que se vaya recuperando. El plazo de venta se amplía a seis meses, hasta el 12 de diciembre, y Renfe ha devuelto casi un ...un millón de billetes dice por importe de algo más de 38 millones de euros... ...desde la declaración del estado de alarma... ...ahora la compañía ha reforzado las medidas de higiene y desinfección... ...y va a entregar a los usuarios pues esas toallitas desinfectantes entre los viajeros y además les recuerda que será obligatorio viajar con más caimilla. Y ayer el gobierno valenciano también presentó su plan económico de apoyo al sector de la automoción y la Consejería de Agricultura anunció ...más ayudas para fomentar en esta ocasión... ...el uso racional del agua en los regadíos... ...y mientras tanto el Gobierno Central... ...trabaja con patronal y sindicatos... ...para prolongar los ERTES hasta el 30 de septiembre... ...y de las medidas económicas hablaremos en unos minutos... ...con el presidente de la Asociación de Hostelería de Irche. ...y también tendremos en nuestro programa de hoy... ...a representantes de otros sectores afectados por la pandemia... ...y a las 10 de la mañana tenemos previsto entrevistar... ...al concejal de Derechos Sociales y Políticas Inclusivas... ...Mariano Valera... Pero antes vamos con la música. Iniciamos siempre con una, con una canción que elegimos y en esta ocasión solo tu sonrisa es lo que hemos escogido porque es un himno a la solidaridad en el que la cantante Rosa López y su equipo han puesto pues eh, toda su dedicación y esfuerzo para dar difusión a la labor que desde Cruz Roja se viene haciendo para ayudar a las personas más afectadas por el COVID-19. Así que vamos a escuchar solo tu sonrisa. Cuando me cuesta entender este mundo de locos. Cuando no hiero tu coser tanto sueño se Cuando las noticias disparan laos contra nuestra elusión no, cuando se nos va la esperanza y oscuro Llega tu sonrisa, gotas de alegría, me empapa de vida sin querer. Solo tu sonrisa, es mi salvavidas, luz de cada amanecer. Llega tu sonrisa, a mis heridas, me deja la orilla Y otra vez siento tu amor uh -huh. Cuando me cuesta creer entre tantas mentiras No quiero ni a ver dónde está la salida Cuando se nos cierran las puertas sin darnos una explicación Cuando llega al fin la tormenta y está sirena llega tu sonrisa me llenan de vida sin querer. Solo tu sonrisa es mi salvavidas, luz de cada mar. Llega tu sonrisa, pesa mis heridas, me deja la villa y otra vez. Te llena vida, vida sin querer. Solo tu sonrisa es mi salvavidas, luz de cada más. Llega tu sonrisa, besan de seguidas, me dejan la orilla y otra vez. Siento tu amor. Y seguimos manteniendo la sonrisa, sobre todo si recordamos en estos momentos y gracias a la música esa fiesta inolvidable que protagonizó Peter Sellers eh, junto a Claudine Longet en Hollywood para la película El Guateque. ¿Recuerdan ustedes su banda sonora? Al menos esta canción y esta melodía tan suave que protagonizó Claudine Pues hemos escuchado a la dulce Claudine, todo un mito misterioso y trágico, cantante francesa afincada en Estados Unidos que se retiró de los escenarios de la vida pública cuando mató por un disparo accidental, dijo ella en el juicio, a su novio, a un esquiador olímpico adorado en Estados Unidos. But watch to gain your love. Decides to stay. Nothing to lose, but watch to gain your love. Decides to stay.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 con Rosmar y Alonso. Pasan 13 minutos de las 9 de la mañana, tenemos casi 23 grados de temperatura y comenzamos la primera de las entrevistas programadas para este programa del martes de 16 de junio. El Gobierno calcula invertir unos 150.000 millones de euros para hacer frente a esta crisis en los próximos dos años, según publica hoy el diario El País. Y el Ayuntamiento de Ilche ha modificado sus presupuestos municipales y el pasado mes los primeros 3 millones y medio de euros se han destinado a ayudar a esas empresas y autónomos que echaron el cierre o que vieron reducidos sus ingresos de forma considerable. Hemos estrenado además fase, estamos en la 3 y queremos saber de qué forma están saliendo del desconfinamiento los bares, restaurantes y cafeterías del municipio y para ello hablamos con el presidente de la Asociación de Hostelería, Francisco Javier Mora. Muy buenos días y bienvenido de nuevo al programa. Muchas gracias, buenos días. Pues comenzamos con lo último, con el debut, la fase 3. ¿Qué implica la fase 3 para los bares, restaurantes, cafeterías y también locales de ocio? Pues nada, de momento en esta fase 3 ya, aparte de todo lo que ya ha comenzado abierto, se abre en las barras, en las barras con el distanciamiento de, de metro y medio dos metros y nada, el ocio todavía tiene que esperar un poquito más. ¿Y de qué forma están, ustedes han cuantificado los establecimientos que han abierto? Pues yo creo que estamos ya al, al 90% ya abiertos, ya los que no quedan es que yo creo que ya no van a abrir porque la actividad eh, debería comenzar ya este mes de junio, ya el que tiene que abrir ha abierto y tiene que empezar a trabajar. Pero hay re restaurantes que también eh, se reservan para el turismo, para la apertura de fronteras. El hecho de que se abran antes de tiempo, porque se esperaba para el 1 de julio, pero va a ser para, para el 21 de junio, ¿qué supone también para este sector? Pues el, el compañero, el único que no ha abierto por el tema de turismo es eh, la finca de Susibía. Todavía están ahí, no saben que van a abrir en agosto. Pues septiembre no lo sé. Eh, la verdad que el sector del turismo es importante porque falta todavía gente. Estamos con la gente local, también falta la gente de las otras provincias y, y nada, de momento estamos trabajando bien con la gente nuestra, que es la que nos está apoyando. Falta un poquito el empuje por el tema del turismo, pero ya llegará. Si ustedes están casi todos abiertos al 90%, ¿qué pasa con los trabajadores? ¿Siguen todavía algunos en los ERTEs? Sí, hay gente que, que tiene algunos en los ERTE porque tampoco tienen mucha actividad. Eh, yo, por ejemplo, nosotros sacamos todos fuera del ERTE, pero esta semana hemos vuelto a meter alguno porque todavía está la cosa un poquito flojita. Sobre todo en el interior, la gente le gusta más las terrazas, Están aposando por las terrazas y el interior va poco a poco. Falta un poquito más de confianza de la gente, pero eh, hay gente que todavía está aguantando. Eh, se apretan un poquito los que hay y, y como nos han ampliado hasta o nos van a ampliar hoy hasta septiembre, la verdad que nos tiene bien para ir dejando ahí gente y conforme vaya viniendo ya el trabajo, tanto ahora a partir de julio que vienen extranjeros y turismo y gente de otras provincias y sacándolos poco a poco. Bien, ¿y cuáles son los protocolos que se aplican ahora para ir a los restaurantes, eh, los bares y las cafeterías? Eh, ¿qué, ¿Qué se encuentra el usuario? Eh, pues nada, no, eh, nada más llega ya tienen el gel hidroalcohólico, tienen que ir con la mascarilla hasta la mesa, que hay gente que no lo hace, y cuando se sienten ya se quitan la, la mascarilla y luego la distancia. Todos los locales están de las mesas a dos metros para el distanciamiento y… Y, todo, y en todo momento la carta está en QR o la carta del camarero y, y tienen, estamos dando una seguridad que la gente eh, lo está aceptando, sobre todo en, en las terrazas y en el interior. Y en cuanto a ustedes, al negocio, ¿cómo, ¿cómo está respondiendo el ayuntamiento, que es la administración más cercana y que tiene un papel fundamental también en esto de las desescaladas? ¿Cómo está funcionando? ¿Les están ayudando con estas modificaciones presupuestarias, con estos planes de Reactivat, eh, que contemplan una ayuda puntual, creo que de mil euros? Eh, ¿cómo, ¿Cómo está funcionando? Pues, eh a... A raíz de, de las reuniones que nos dieron el millón de euros para reactivar hasta 10 trabajadores, pues están sacando las bases para, para apuntarnos los que tenemos hasta 10 trabajadores. Y luego eh, lo que nos están ayudando es para el tema de las eh, terrazas, para la, el, ampliar el aforo de terrazas y ampliar al eh, que no tenga terraza tenerla o tener un, un espacio para poder trabajar en terraza. Lo están a, aligerando, tienen tres técnicos eh, en ello y la verdad que están haciendo las cosas bien para poder salir adelante todos y echarnos un capote. ¿Y cómo está el movimiento de los empresarios? Porque vimos la semana pasada, creo, que desde Cedelco esa iniciativa de unirse todos para hacer más presión. ¿De qué forma se han organizado? Pues eh, la semana pasada tuvimos una reunión que formamos todos parte de esa plataforma para, para intentar eh, la economía de la ciudad eh, con varios puntos, eh, poder, poder activarla y, y que viera el ayuntamiento de que todas las asociaciones estamos unidas para un bien común, que es la economía de, de, de la ciudad. Entonces, yo creo que estamos bien, estamos ahí trabajando, se han puesto unas bases y se han puesto unas un protocolo de preguntas hacia el Ayuntamiento y de ayuda para que vea que puede contar con todos nosotros. ¿Y en estos momentos qué queda por hacer? Porque supongo que la reconstrucción para este sector, uno de los más castigados, eh, va a ser dura. ¿Qué, qué, ¿Qué van a pedir ustedes? Porque han conseguido ampliación de terrazas, ampliación de los horarios, ayudas puntuales. ¿Qué más van a pedir? ¿La prolongación de los ERTEs hasta el 30 de septiembre también es importante? Sí, la verdad que sí, porque no todo el mundo le hace falta a todo el personal. Vamos a ir poco a poco y la verdad que ha venido bien. El Ayuntamiento, de momento, con todas las peticiones que hicimos, eh, está haciendo caso de, de, de lo que le pedimos y falta a lo mejor el corte de calles ahora estos meses, los fines de semana. Ellos ya pusieron cuatro calles en el para cortar, pero estamos pidiendo donde hay locales eh, que pueden sacar mesas a la calle y que el tráfico no es muy masivo en esas calles, entonces lo están estudiando, pero la verdad que están puestos bastante, ayudando bastante para, para poder salir de, de estar todos juntos. Eso es lo que le iba a preguntar, la peatonalización de las calles, porque la pasada semana en Telenit entrevista a la concejal del Área de Movilidad, Esther Díez, ya anunciaba que van a realizar más cortes de calles de forma provisional durante los fines de semana a petición de asociaciones de comerciantes y supongo que de ustedes. Esto, ¿Estas medidas son para ustedes muy necesarias? Bueno, eh, haz de cuenta que el aforo está un poco limitado, pero si tiene ya la calle cortada para que el peatón pueda pasar tranquilamente y tener más espacio para trabajar, la verdad que es importante. Y luego, aparte, si tenemos una horita más para trabajar, todo aquel que tiene terraza y, y puede trabajar una horita más, la verdad que viene bien. ¿Pero qué calles son las que quieren ustedes peatonalizar? Eh, y otra cosa, ¿la quieren la peatonalización definitiva o solamente los fines de semana? No, de momento, lo, de momento los fines de semana, porque la peatonalización ya es otro tema, aparte que el Ayuntamiento tiene que valorar, porque están con el tema de la corredora, Que ahí está ya la plataforma que nos unimos, que estaba lo de comer, eh, la Asociación de Comerciantes, que el tema de la peatonización de la corredora ellos los tienen, lo tienen más, más a mano. Entonces nosotros eh, son cortes de calles de fines de semana porque no creo que vayan a peatonizar una calle porque se la pide a un local, porque eso ya tiene que verlo el tema de movilidad y ayer sí que estuvimos con la concejala en una cafetería en el Raval para, para explicarle el tema del chico y la concejala se acercó a tomar un café y a hablar y ver que hay una calle detrás que no pasa casi nadie y que sí, a lo mejor la pueden penalizar más adelante o cortarla. Entonces, seguramente cortarán los fines de semana, de momento, las calles que, que pidamos eh, la asociación. ¿Y hay muchas calles? Porque se han cortado cuatro, pero ¿cuántas peticiones pueden haber? Bueno, esas calles que cortaron al a principio eh, fue una reunión que tuvimos con ellos, que nos invitaron a comercio, eh, Felipe, y, y ya lo, lo tenían ellos propuesto con o las asociaciones de barrios. Entonces, nosotros estamos, eh, en un par de semanas tendremos ya la asociación ya hecha, eh, todos los miembros que formamos, y ya entonces ya, a través de las peticiones de los compañeros, ya se la trasladamos en, en un documento al, al concejal para que estudie y si puede ya empezar en julio a cortar los fines de semana, pues ya mejor, porque como hay ya casi 80 locales, entonces, claro, son muchas calles que tienen que pedir y, y tienen que ver movilidad si es posible cortar o no. ¿También son ustedes conscientes de que son un foco de contaminación acústica para el descanso de los vecinos? Sí, la verdad que sí, porque eh, han estado los vecinos, la verdad, hemos estado los vecinos tres meses sin, o dos meses y medio sin, sin ruido y la verdad que ahora... Eh, hay un poquito de ruido de momento eh, la policía va donde hay denuncia a los locales, no todos los locales tienen denuncia pero vamos, el, el vecino ahora pues eso llega verano, hay gente que se va, gente que se queda y tiene que ser consciente que ahora nos toca a nosotros trabajar que hemos estado mucho tiempo sin trabajar y se nos han ido los ahorros y, y casi parte de la empresa se nos ha ido ahí en el confinamiento y yo creo que debería ser un poco comprensible por parte de los vecinos nosotros ya de un principio eh, alertamos al cliente del tema de los vecinos, que, que no hagan ruido, que intenten pasar la noche lo mejor posible, pero en, en un poquito bajito la voz. Usted lo ha dicho, la, los usuarios prefieren más el exterior que el interior a la hora de visitar un restaurante o una cafetería, por lo que las terrazas se han vuelto en un elemento codiciado y, por supuesto, que necesitan espacio y la peatonalización se lo puede ofrecer. Por eso, me gustaría que me dijera usted desde su asociación, ¿ven? con buenos ojos, que se adjudiquen las obras para peatonalizar este mismo año la corredora? Bueno, eh, más un tema de comercio porque allí en la corredora eh, los locales de, están fuera de la corredora, están a, en calles adyacentes, pero, pero vamos, si se peatonaliza estaría bastante bien porque daría más vida un poco al, al centro. Debería también ver el tema de parking para la gente cuando se acerque al centro. Pero estaría la penetración estaría bien porque sería un, un, un movimiento bastante bueno para la gente para que pueda pasear, pueda trabajar y a lo mejor habría locales que hay vacíos ahora que se que adjudicarían y habría alguna actividad nueva. Eso es lo que tememos muchos de los que viven en el centro, que, haya, que eso sirva también como una explosión de bares y cafeterías y se llenen de terrazas la peatonalización, toda la corredora. Sí, la verdad que sí, porque estaría bastante bien, ya que está peatonalizada, que por lo menos eh, se llene de locales y, y tenga más vida el centro. ¿Estaría bien para ustedes pero, y para los vecinos del centro? ¿Tendrían que marcharse? Hombre, eh, <risa> no creo. <risa> yo creo que podemos caber todos en esta, en esta situación, cabemos todos y yo creo que se puede trabajar eh, dentro de un orden, se puede trabajar bien y se puede disfrutar al mismo tiempo. Yo creo que no tienen por qué irse los, los vecinos. No están acostumbrados en el centro, hay más actividad y yo creo que ellos están más acostumbrados todos los fines de semana que hay más actividad, que ya corta la corredora y hay más gente. Lo que pasa es que no hay tantos locales cuando la cortan, pero si se corta, se pe peatonaliza, la verdad que yo creo que puede ser bastante bueno para todos y si hay más locales, eh, pues hay más vida También eh, podremos verlo por el lado positivo. Para la construcción también podría ser un revulsivo para reformar esas viviendas y a, aislarlas acústicamente, mucho mejor de lo que están. Pues muchísimas gracias, eh, Francisco Javier Mora, presidente de la Asociación de Hostelería. Y suerte para esta desescalada y para entrar a esta nueva normalidad y poder, evidentemente, retomar el equilibrio económico de todo este sector. Muchas gracias, a ti por llamar.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 Corta Motor, tu concesionario San John, en Elche Sor José Pancorta 35 y en sanjonalicante.com.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 La Glorieta con Rosmar Alonso. Pues antes, antes de realizar la siguiente entrevista, vamos con un poco de música. Ya hemos puesto algunas de las canciones escogidas para el día de hoy y tenemos más en nuestra selección musical. Porque se han cumplido, hablamos de un aniversario, se han cumplido 50 años de la creación de una de las canciones más icónicas del rock. Se trata de Lola, del grupo británico The Kings. Una historia de travestismo que aún hoy sigue celebrándose en el Lola Day. El grupo ha lanzado una versión hace unos días con sonido mejorado y grupos profesionales y aficionados de todo el mundo... Han colgado en las redes sociales sus interpretaciones de esta canción, pero nosotros queremos escuchar a la original. I met a in a club down in North Oak, where you drink champagne and it tastes like Coca-Cola. C-O-L-E-Cola. She walked up to me. She asked me to dance. I asked her her name, and in a top round voice she said. Yeah. <laughs> 101.4 Teleelch Radio Marca La Glorieta con Rosmar Alonso Son las 9 y 33 minutos de la mañana, tenemos 23 grados de temperatura y una de las novedades de la fase 3 que acabamos de estrenar es la reapertura de los centros recreativos como parques acuáticos o zoológicos. Y en Elche tenemos un parque, el río Safari, que es referente turístico por el enclave único en el que se encuentra está entre palmeras, y por la gran cantidad de animales que dispone y que la mayoría forman parte de proyectos europeos para la conservación de especies en peligro de extinción. Y además se rige por una fundación, la Fundación río Safari. Por eso tenemos con nosotros a su presidenta, ella es Andrea Ibáñez. Muy buenos días, Andrea. Hola, muy buenos días. ¿Cómo habéis estrenado la fase 3? Pues con muchas... Muchísima ilusión, eh, teníamos ya muchísimas ganas, han sido muchísimos meses aquí encerrados. Bueno, eh, como bien sabéis, eh, Río Safari este es un organismo vivo y nosotros no hemos podido dejar de, de venir a trabajar para atender a, a nuestra colección de animales, eh, que no les faltara nada, pero, pero vamos, les faltaba, le faltaba ya la alegría de, del público, ¿no? del turista. Bien, eso significa que ayer abristeis vuestras puertas y ¿cuál es la nueva normalidad para un parque de estas características? Pues bueno, eh, la verdad es que no lo sé, vamos a, ir, vamos a ver cómo se van a ir aconteciendo las cosas, la verdad es que es, es la primera vez en la vida que, que pasa algo así, No tenemos ni idea cómo, cómo va a reaccionar la población. De momento sí que te puedo decir pues que nuestro público mayormente en esta época es extranjero. Eh, podríamos decir que fácilmente un 80% de, de nuestra clientela suele venir de, de países extranjeros, ¿no? Entonces, pues, pues ahora mismo pues muy tranquilitos, ayer, ayer fue el primer día que abrimos y la verdad es que sobre todo pues, vinieron familias que, que tienen el pase anual de nuestro parque, que son asiduos al parque, y tres familias más la verdad es que muy tranquilito muy poquita gente evidentemente pues eh, hemos abierto como, como todos los, los compañeros con las eh, medidas de higiene oportunas las recomendadas por, por prevención y, y bueno con toda la seguridad del mundo porque porque bueno porque aquí lo lo, lo más importante es que no haya un repunte no que sea una visita eh, segura que, que la gente puede venir a Ríos Afarieche con la tranquilidad de que, de que no, de que no les va a pasar nada, ¿no? Claro, Andrea, eh, las eh, fronteras se abren antes de lo previsto, se abren a partir de la próxima semana, pero esta semana supongo que haréis esfuerzos también para volcaros en el turismo nacional y provincial. Eh, bueno, no, no podemos hacer más de lo que hemos hecho. Nosotros siempre hemos invertido gran parte de nuestro presupuesto en publicidad. Eh, yo creo que la gente de la zona nos conoce perfectamente y hemos estado informando de esta nueva reapertura por nuestros canales. Hemos hecho también alguna otra entrevista de radio. Eh, pero bueno, evidentemente imagino pues, pues eso, que es una, es una situación rara. Eh. Hay gente, bueno, es verdad que los escolares todavía no han acabado las clases, las acaban ya por fin esta semana, y que ahí empezaremos a ver un poquito más de, de movimiento. Y cuando tú bien dices, cuando habrán fronteras, espero que, que también. Pero la verdad es que estamos muy perdidos, tenemos muchísima incertidumbre, porque no, no, no se sabe exactamente ¿no? cómo, cómo va... Claro, porque, porque vosotros sois pocos en España, pero supongo que el Gobierno os habrá, o Sanidad, habrá pasado un protocolo. Sí, por supuesto. Nosotros enseguida, unas semanas, pues, dos o tres semanas antes de abrir, eh, nos reunimos enseguida con nuestro Servicio de Prevención de Riesgos y estuvimos varias horas paseando por el parque y viendo, pues eso, si había algún punto donde teníamos que eh, llamar la atención de nuestros clientes y, por supuesto, lo hemos llenado de cartelería En todas partes hay puestos donde se pueden eh, limpiar las manos, desinfectar y, y, claro, todo nuestro personal está con mascarillas y siempre recordando a nuestro cliente, pues pues eso, que, que cumpla las medidas de, de higiene sanitarias que, que, que se nos han establecido ahora mismo. Pues a nosotros nos gustaría también hablar de vuestros animales, de esas criaturas, porque es la atracción. Y además las cuidáis y algunas de ellas están en peligro de extinción y vosotros las reproducís o intentáis que se conserven a través de proyectos europeos. ¿Cómo, qué, ¿Qué vais a ofrecer este verano? ¿Qué vais a ofrecer vosotros al visitante? ¿Al Así es, río Safari Elche está dentro de un programa de... Bueno, son siete programas de conservación europeos donde participamos ahora mismo, eh, especies eh, amenazadas en sus hábitats naturales. Tenemos siete de estas especies especialmente sí. vulnerables y, y, bueno, colaboramos con, con estos proyectos a, a nivel eu, eu, europeo para que no, no desaparezcan, ¿no? Ellos son los que coordinan estas especies y, los, y, y trabajamos bajo sus, sus directrices. ¿Y qué podemos ver? ¿Qué especies son las que podemos ver? Animales, pues un montón. Pues, eh, no, las, las que están en conservación, las que tenéis en esos pro, eh, proyectos europeos. Ah, vale, perdona. Pues mira, el mangabey, por ejemplo, es una, es una de ellas, la jirafa de angola también, el orangután de borneo, el hipopótamo pigmeo, eh, a ver, creo que alguna Tenéis. gacela, ¿no? ¿Teníais también alguna gacela o no? Lo que tenemos son los siervos del padre David. Los siervos del padre David lo que tienen es que ya lamentablemente se han extinguido en estado salvaje. Y, y bueno, esta primavera nosotros hemos, estamos muy contentos porque hemos tenido dos nacimientos de esta misma especie. Hay que decir que la primavera es una época especial donde, donde hay muchos nacimientos. Además, el parque está precioso, está lleno de flores, está colorido. Las lluvias que han limpiado así un poquito el ambiente, el palmeral, lo han dejado con un color pues, pues muy bonito. Así que invito a todos los oyentes a que aprovechen ahora, que no hay tanto turismo, no hay tantas aglomeraciones a darse un paseo por nuestras instalaciones. Los cines se han abierto, algunos de los cines hemos visto en los medios de comunicación que han abierto con precios simbólicos. ¿Vosotros los precios los podéis mantener más asequibles o cómo, cómo está la política de precios? A ver, nosotros siempre hemos tenido un precio bastante asequible. Eh, de... De todas formas, eh, en nuestra página web tienen la información eh, totalmente detallada. Yo siempre aconsejo que o bien en nuestras redes sociales, en nuestra página web, nuestro número de teléfono, que estamos al teléfono aquí todo el día para atenderles y explicarles eh, todo detalle para su visita. Es más, estos días nos han estado llamando, oye, ¿qué ofrecía de público tenéis? Ayer mismo, oye, ¿cuánta gente hay en el parque? Porque, bueno, imagino que hay gente que todavía… Eh, pues no se atreve mucho ¿no? a, a salir a la calle. Tiene un poquito de, de miedo contra las aglomeraciones, pero, pero para nada está siendo este año lo que, lo que en, en años anteriores. Eh, claro, y también tenéis una zona acuática. ¿Esa zona acuática se ha abierto también eh, con esta desescalada ayer mismo o la abriréis no. más adelante? Mira, ahora mismo la están... La están ultimando detalles, están acabando de arreglarla y la idea es abrirla el sábado ya. El sáb este próximo sábado, día 20, uh -huh. abriremos la, la nueva zona acuática de Río Safari ¿Y, sí. ¿Y qué tiene la zona acuática? Bueno, pues tiene como 13, 14 toboganes, es un parque acuático muy orientado a la familia, porque tiene una zona de chapoteo bastante cómoda para, para los nenes que todavía no saben nadar, es, es una zona donde no hay profundidad, está rodeada de tumbonas, es, es, un, es un sitio muy cómodo para, para eso, para los papis que tienen niños pequeños y, y, y, y muy segura. Luego hay otra de de juegos donde hay diferentes alturas de toboganes que va encaminado un poquito, pues eso, a niños un poquito más mayores, pues no sé, yo te diría que hasta los 12, 14 años perfectamente. Y luego tenemos unos cuatro toboganes que fueron la novedad del año pasado más grandes para los que creen emociones un poquito más, más fuertes. Hay algún tobogán que es familiar también, es decir, que el papi se puede tirar con el nene o o vamos, eh, cada uno como quiera y es ya un poquito, pues eso, para más valientes. Vemos que estáis recuperando la normalidad, pero hay también eh, algunos proyectos que son icónicos también en el Parque Río Safari, que son las terapias que ofrecéis con leones marinos. Estas terapias se han visto interrumpidas por la pandemia, pero ¿cuándo podrán, cuándo podréis volver otra vez a ofrecerlas? Pues eh, así es, porque lamentablemente ya teníamos el calendario en marzo, antes de que pasara todo esto, lo teníamos ya cerrado con familias de, del extranjero. Entonces, eh, ahora en cuanto el día uno reanudemos la actividad de, de la fundación, se reincorpore la, la terapeuta pues lo primero que haremos es ponernos en contacto con las entidades sobre todo de la zona y este año vamos a intentar pues eso, eh, que el beneficiario sea más el local o el de la, el de la provincia o a lo mejor eh, provincias un poco más cercanas como puedan ser Murcia o Albacete y el año que viene pues eh, si Dios quiere y todo va bien pues sí que daremos salida a las familias con las que estábamos comprometidas antes de, de esta pandemia. Porque estas terapias de leones marinos eh, son terapias para personas, niños o adultos con eh, discapacidades especiales, con diversidad sí. funcional, ¿no? Muy bien, sí, eso es. Nosotros trabajamos en el agua... Eh, con este tipo de colectivos vulnerables, con gente con diversidad funcional. Es verdad que lo que más se nos demanda es niños, porque en atención temprana es cuanto más se ven los resultados, es el momento de trabajar más duro para, para conseguir una mayor calidad de vida en el futuro de de estos chicos y, y bueno, el Leo Marino es nuestro coterapeuta, terapeuta ¿no? por decirlo de alguna forma, es nuestro ayudante es una herramienta motivadora de las sesiones es el que mantiene atento a, al usuario a tratar siempre y es a través del juego pues puede ser con una pelota, con un naro con, con los elementos que nosotros queremos meter en la sesión porque, porque nos interese un trabajo específico eh, pues nada, es, la verdad es que sacamos lo que queremos de ellos, porque imagínate un animal al que no están para nada habituados y encima un entorno acuático, con los beneficios que tiene el agua, sobre todo la gente que tiene problemas musculares a nivel, a nivel físico, eh, tenemos muchísimos eh, beneficios de la hidroterapia. La, eh, estamos hablando del proyecto TAO. Supongo que los leones marinos y, y el usuario, el, el vínculo que, que establecen es, es fascinante, Andrea, porque no lo hemos visto. Sí, la verdad es que sí, sí yo pues en estos 14 años de terapia tengo muchos flashes y muchos flashes muy bonitos, tengo momentos e imágenes muy bonitos, sí que hay una conexión especial, la verdad. Eh, yo creo que es que los animales no nos juzgan, los animales eh, te ofrecen cariño sin, sin nada a cambio, Y, y, y la verdad es que sí que existe una una conexión y bueno y, y al margen pues pues eso que, que que que nadie está acostumbrado a ver un león marino y enseguida pues pues captan la atención de, de cualquiera eh, lo bueno que tienen nuestras terapias es que normalmente necesitamos, solicitamos la ayuda de un tutor o papá o mamá en el agua y ellos son también coterapeutas en nuestras sesiones, es decir, en muchas de las terapias que se practican hoy en día eh, es el profesional el que se encarga de, de hacer la la sesión, ¿no? Con con el participante. Nosotros utilizamos como coterapeuta al familiar porque entendemos que pues que es de gran ayuda para nosotros y luego estas familias eh, se extrapolan a casa una serie de de técnicas, ¿no? Para trabajar con sus hijos muy buenas, y a la vez estas familias, después de las dos semanas, porque hacen dos semanas eh, totalmente gratis de terapia con nosotros, eh, salen de nuestras instalaciones con un nivel de estrés bastante más bajo. Eh, son, por pues eso, familias que salen de aquí eh, muy renovadas. Yo nosotros hemos estado analizando esto a partir de pretest y postes eh a estas familias hemos porque lo veíamos ¿no? veíamos claro de pues eso que venían con un estado de ánimo con una ansiedad con un agobio de no saber de no saber, de estar un poco perdido porque muchas de estas enfermedades hay hay mucha falta de información no si ser Madre ya es duro, pues imagínate ser madre de una persona especial que necesita muchas cosas especiales, ¿no? Entonces aquí lo que pasa es que como eh, los grupos son de tres o cuatro familias más o menos homogéneas, el mismo tipo de discapacidad, el mismo grado de discapacidad, el mismo rango de edad, ¿qué pasa? Que entre ellas eh, hacen lazos muy fuertes de amistad de hecho, luego aunque no tengan terapia, como son de varios pu puntos del mundo, ellos siguen quedando para hacer sus vacaciones porque ellos mismos eh, se ayudan un montón. Pues mira, a mí me ha funcionado esta alimentación porque mi hijo no dormía bien, pues yo estoy, a mí me han dado esta medicación para esto y entre ellos, como son familias con una problemática común, eh, se ayudan un montón, o sea que es que nosotros prácticamente lo único que hacemos es eh, cederles el espacio, juntarlos uh -huh. aquí a todos y ellos solos hacen que la, que, la, que la sesión sea tan importante, tan especial, ¿no? Sin duda, Andrea Ibáñez, presidenta de la Fundación Río Safari, gracias por explicarnos el trabajo que realizáis. Muchísimas gracias a vosotros.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 Materiales Canon, todo para la construcción. Reformas y mejoras. Materiales Canon. Aislamiento térmico acústico. Material Scano. Para impermeabilizar. Materiales Canon. Materiales Scano. Imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya en el 965 45 79 77 y en materialescano.com.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 La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Seguimos avanzando, nos acercamos a las 10 de la mañana. Faltan 7 minutos para las 10 de la mañana. Y nosotros continuamos aquí en el programa La Glorieta, en el 101.4, con más entrevistas con eh, música y dentro de media hora con las noticias locales. Pero antes de la siguiente entrevista, vamos a que nuestra, bueno, una cantante española, Pastora Soler, pues nos dé su luz. Se paró el tiempo en esta habitación el día en que dijiste adiós la ciudad se derrumbó nuestro amor brillaba tanto como el sol No digas que ahora se apagó No digas que ya terminó Vuelve y mírame Quédate a mi lado hasta el amanecer Vuelve y bésame otra vez Igual que los dragones no se pueden domar Es noche sin finitas, no se pueden borrar. No te olvidaré jamás, no te olvidaré jamás, por más que las heridas se consigan cerrar, por más que nuestra historia tenga un buen consignar. No te olvidaré jamás, no te olvidaré jamás, serás siempre mi luz. Aan het einde van een jaar, niet je actie krijgt. En nu moet ik aan het einde en de kamer En Vamos a escuchar otra novedad, el nuevo single que lanzaron antes del cierre del confinamiento, antes del confinamiento de esta pandemia, el grupo Valira, y que lo grabó con, junto a la guapa actriz y cantante española Manuela Vélez. Solo y me perdé. Os he contado mis secretos y algunos sueños por cumplir. Has inundado mi desierto, pero no ahogar por venir, solo hay paz donde me unbré. Que kind, ik ben je lief. Ik ben je lief. Ik ben je lief. Ik ben je lief. Ik ben je lief. Ik ben tuerda la dirección carman me toca mi de corado y que no sirve pero hasta solo que está dentro De lo superficial zeg oscuras dat je Door, buscamos door, door, door, door, door, door, door, door, door, door, door, door, door, door, door, door, Todos buscamos un radiador, en y que los años no nos fuerza la dirección. Que Radio Marca. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pasan dos minutos de las diez de la mañana, entramos en la segunda hora del programa La Glorieta y vamos a hablar de políticas inclusivas y de los derechos sociales, porque el concejal... De ambas competencias, Mariano Valera presentó ayer mismo la reanudación de los talleres para mayores de 18 años que se realizan a través del servicio de integración Elch View. Pues bien, hoy queremos conocer el contenido de estos talleres y por ello tenemos a Mariano Valera. Muy buenos días. Muy buenos días, Romero, y muy buenos días a ¿Qué? todos los oyentes de la Proyecta. ¿Qué, ¿Qué es el servicio de integración Elch View? ¿Qué es? Pues el servicio de dinamización comunitaria del Second View es un servicio que tenemos desde la Concejalía de Políticas Inclusivas y Derechos Sociales que trabaja, la, como bien dice, la dinamización comunitaria, es decir, utilizando toda la red de la comunidad en la que se desarrolla el programa, en este caso es verdad que se desarrolla en barrios prioritarios como Escarrú, Palmerales, etc., utilizando toda la red, pues trabajar lo que es la comunidad y sus redes para que la gente tenga contacto y pueda trabajar en red. ¿Y cuáles, y, son... vez... sí, me, ¿Y, ¿Y cuáles son los resultados de ese trabajo? ¿Por qué es tan importante este trabajo? Es importantísimo siempre el trabajo de dinamización comunitaria porque al final es lo que hace que la gente pueda tener un servicio eh, a, primera, a primera mano para entrar en contacto con, con el ayuntamiento también, aparte de lo que son las oficinas de, de atención al ciudadano el servicio de dinamización comunitaria lo que ayuda es que a través de talleres o a través de otras actividades podamos acceder o pueda acceder la ciudadanía al ayuntamiento. Por sea, eso es importantísima la labor del, de, la, de la dinamización comunitaria ¿Y en quién, todos esos sentidos. ¿Y, ¿Pero quiénes acceden a este servicio? Eh, ¿Suelen ser más inmigrantes que personas de, de residentes de, de aquí? No, acceder al servicio accede a toda la población ilicitana, es decir, está abierta toda la población ilicitana. Es verdad que nosotros tenemos barrios de priorización, de dinamización comunitaria, como es Palmedales o como es Carrus para que la gente pueda acceder más directamente, pero el servicio, todos los, los Los, las actividades que se desarrollan a través de este servicio de dinamización comunitaria es dirigido a toda la población ilicitana. En este caso, los talleres de verano van destinados para toda la población ilicitana mayores de 18 años. Pues vamos a hablar de esos talleres de verano porque anunciasteis ayer eh, que van a continuar todo el mes de julio, pero eh, ¿qué, ¿cómo ha trastocado la pandemia est estos talleres, esta iniciativa? Pues, como bien sabéis, en, en octubre comienzan los talleres en los centros sociales, en los diferentes centros sociales, de que la inscripción se produce durante todo el verano, y en octubre comienzan los diferentes talleres a los que llegamos a más de 4.000 personas. En, en marzo, cuando se decretó el estado de alarma, tuvimos que reinventarnos e inventarnos para poder seguir dando este servicio a estos 4.000 beneficiarios que habían sido seleccionados para los talleres Y lo que hicimos fue los talleres en casa. Se reinventaron de tal manera que llegaban tanto por las redes sociales como por otros medios de, de comunicación, como puede ser WhatsApp, etc. Entonces, durante todo el mes de marzo, abril y parte de mayo, eh, en mayo han estado trabajando los talleres sin, sin parar, han, han ido continuando el servicio, pero a través de estos medios, de, nuevas, de las nuevas tecnologías. Y, en, y este año, por primera vez, eh, tras la demanda que teníamos, eh, nos, los talleres solían finalizar. El año pasado hasta ahora finalizaban la primera semana de junio, pero este año los hemos alargado hasta finales de junio. Y como novedad, además, este año también vamos a realizar estos talleres. Vamos a darle continuidad durante el mes de julio, pero ahora ya de, entre modalidades diferentes. Vamos a hacer lo que son talleres, que se realizarán en espacios abiertos. El aforo está limitado en función de las medidas de distancia que se precisan y cada persona podrá elegir un máximo de dos actividades. Entre talleres y otra modalidad serán marcha por la ciudad, que son dos rutas diferentes que se realizarán durante los cuatro lunes de cada que dura la programación y serán bien senderismo urbano o bien ruta botánica. Y por último, también vamos a seguir con el diseño de las actividades online, porque como han funcionado muy bien, vamos a seguir ofreciendo estas actividades online, eh, que son gimnasia, bailes de salón, yoga y herramientas psicológicas. Es decir, los cuatro talleres que más demanda han tenido y que van a seguir continuando dándose a través de de estas de nuevas tecnologías, actividades online. Mantener el cuerpo sano y la mente sana ha sido fundamental Muy en importante. este confinamiento. Entonces, ¿cuál sí. ha sido el perfil de los participantes? Nosotros, como te he dicho al principio, lanzamos la campaña de los talleres para los, todos los adultos mayores de 18 años. Es verdad que la gran parte de la población que se inscribe en estos talleres son personas. Eh, mayores, eh, jubiladas, la gran mayoría, eh, bueno, y que mantienen un proceso, pues como tú dices, para mantener el cuerpo y la mente sano, se necesita este tipo de talleres. Eh, lo que pretendemos nosotros siempre con estos talleres es potenciar el desarrollo personal y la integración social a través del tiempo libre y del ocio de todos los participantes, y sobre todo en estos momentos que entendemos que ha de ser así, en estos momentos de crisis sanitaria en la que nos encontramos, creemos que resulta muy importante fomentar estas relaciones sociales para poder ayudarnos los unos a los otros, siendo estas actividades una oportunidad para conseguirlo y por eso hemos visto este momento de hacer estas tres modalidades. La parte de los talleres que van a ser en espacios abiertos, tanto en recursos municipales como con la Universidad Miguel Hernández. Van a vamos a utilizar recursos de municipales propios como la universidad para realizar estos talleres. Estos talleres abiertos para tener un aforo de 50-60 personas y van a ir desde gimnasia, bailes individuales, yoga, pintura al aire libre, zumba, etc. Y la marcha, la marcha por la ciudad, supongo que esta iniciativa no es nueva, ya lo estáis haciendo. Eso significa sí. que tiene demanda. ¿Les gusta a los participantes comprobar los tesoros que tenemos en la ciudad? Así es, estas, estas marchas por la ciudad vienen siendo demandadas desde esos paseos saludables que realizamos también desde esta concejalía, dentro también de, de este servicio de, de comunitario de ESCONVIEW se realizan durante todo el año esos paseos saludables y vienen a ser, pues eso, eh, un, un, un hilo de, de estos paseos saludables porque la gente las demanda, porque la gente le gusta le gusta el hacer o realizar estas marchas, sobre todo cuando van acompañadas de una persona que les va explicando o bien el descenderismo urbano, esos tesoros que nos encontramos en nuestra ciudad tan maravillosos, o bien a nivel botánico, que también las hay. Eh, hay gente que le gusta mucho la botánica y nosotros también tenemos espacios ricos en botánica para poder hacer este tipo de marchas. Mariano, esto es en cuanto a los talleres, pero usted también es el concejal de políticas inclusivas y esta semana hemos visto que el mismo lunes se estrenaba el plazo para pedir precisamente las ayudas al alibi, se amplían también las ayudas a, de IWESDELCH, uh -huh. pero también el gobierno central ya ha aprobado ese ingreso mínimo vital, que es una, vamos, una renta mensual, y supongo que habrá Mucha expectación o, o, o sabe usted si ya ha habido avalancha de solicitudes? Pues mira, eh, lo, lo primero de todo es decir que esto es un gran paso histórico que necesitábamos también en, en España porque lo que, los dos objetivos fundamentales por lo que eh, se, se, se establece este ingreso mínimo vital. Por un lado está la redistribución de, de la renta, focalizándonos sobre todo y creo que es lo más importante en la erradicación de la de la pobreza extrema y sobre todo y esto sí que hay que remarcarlo mucho esta esta renta este ingreso mínimo vital va unido a la inclusión social y la participación en el mercado laboral mediante itinerarios laborales esto no le podemos olvidar Es un derecho el cual necesitábamos para erradicar la pobreza extrema y sí eh, eh, estábamos demandándolo porque nos va a ayudar muchísimo los servicios sociales. Vamos a tener, que yo entiendo que vamos a tener que reinventarnos, bueno, no reinventarnos, sino vamos a poder focalizar ahora todo nuestro trabajo en, en lo que es el itinerario de inserción sociolaboral que es lo que venimos demandando durante mucho tiempo. Es decir, no solo no podemos quedar en lo que son las ayudas puntuales o, en, o los ingresos puntuales, sino tenemos que trabajar con la persona para acompañarla en todo su proceso de inserción sociolaboral. Y este, este ingreso mínimo vital, que es un paso histórico de, de nuestro Gobierno, va a ayudarnos a eso va a ayudarnos a que podamos trabajar con la persona en la participación en ese itinerario de inserción sociolaboral. Yo estoy en contacto con el director del Instituto Nacional de Seguridad Social a nivel de la provincia de Alicante y ayer, hablando con él, me dijo que, bueno, que sí que han tenido eh, muchísima ya avalancha a través de los medios telemáticos, que, como sabéis, se puso una página web. Eh, solo para poder realizar la solicitud del ingreso mínimo vital. Y sí que han tenido mucha entrada durante el día de ayer y entiendo que durante el día de hoy van a seguir teniendo entradas y llamadas al teléfono gratuito que pusieron a disposición. Eh, eh, eh, en cuanto a la relación… Perdón. No, no, <ríe> dime, eh, dime. Es que tengo una duda, pero ¿los servicios sociales tienen que decidir o tienen que valorar las solicitudes? ¿Tienen ustedes hmm. que seguir Hasta las ahora, solicitudes una a una? Hasta ahora, de momento, a día de hoy, no sabemos cuál va a ser la relación que vamos a tener los ayuntamientos con el ingreso mínimo vital, los ayuntamientos con el instituto. Yo sé que va a haber una colaboración. Está, eh, se está definiendo y en breve sabremos cuál va a ser la relación que vamos a guardar los ayuntamientos, en este caso entiendo que los servicios sociales, en cuanto al ingreso mínimo vital. Si no es en cuanto a la solicitud, va a ser en cuanto al seguimiento de porque somos los servicios que estamos preparados para hacer ese seguimiento, porque tenemos los recursos, porque estamos eh, posicionados a nivel local en todo el barrio y entiendo que debe de ser por, por los servicios sociales, pero todavía no lo sabemos. Estamos a espera de que nos llegue ese borrador del convenio, estamos a espera también de una reunión que tenemos con el ministerio este jueves para ver cómo se va a ir eh, materializando esa relación, para ver cómo tenemos que trabajar los ayuntamientos de cara al ingreso mínimo vital. Sí, pero hemos visto cómo en los últimos años se ha querido reforzar desde el Gobierno valenciano esa política del rescate de las personas, esa política uh -huh. social se han reforzado. Uh -huh. Ha habido mucho más trabajo en los departamentos de servicios sociales, en los ayuntamientos, y pongo el ejemplo de la ley de la dependencia, pero ¿tienen ustedes o cuentan ustedes con más personal? Ahora mismo nosotros eh, tenemos la red de servicios sociales preparada eh, para lo que estamos atendiendo en este momento, que es la renta valenciana de inclusión. No podemos perder, no podemos perder que es subsidiaria a este ingreso mínimo vital. Es decir, toda persona que ahora, a partir de ahora, vaya a solicitar esa renta o que sea susceptible de solicitar la renta valenciana de inclusión, primero ha de pedir el ingreso mínimo vital y después se complementaría con la renta valenciana de inclusión Y eso es así que la realizamos desde los servicios sociales y el trabajo en cuanto al tema de la dependencia. Es verdad que estamos eh, trabajando día a día y a, a, a partir del 1 de junio y tras este, este parón eh, ya estamos trabajando en cuanto a todo el tema de la dependencia, en cuanto a todo el tema de renta. En el caso de que tuviéramos que trabajar eh, también los itinerarios del ingreso mínimo vital, tendríamos que contar con más personal para trabajar este tema. De ahí que estén ustedes a la espera de ese convenio con Exacto. el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Exacto, estamos a la espera de ese convenio para ver qué, qué relación vamos a guardar y para nosotros pues, ponernos a trabajar para, para poder cumplir con la demanda. ¿Y cómo está funcionando el Banco de Alimentos? ¿Hay incrementos? ¿Se ha estabilizado? ¿Puede hacerme un balance ya que estamos ya en la fase final del desconfinamiento, de la evolución de la emergencia social? Exacto. Estamos en esa fase en la que sí que hemos visto que eh, no hay un incremento, tampoco hay estabilidad. Es decir, van, se van reduciendo el número de casos de demanda en cuanto al Banco de Alimentos que, que como sabéis, tuvimos que habilitar desde el Ayuntamiento con, con Día. Eh, sí, que, sí que siguen habiendo necesidades, siguen habiendo llamadas de necesidades de emergencia en cuanto a la alimentación básica, y ahí sí que estamos cubriéndolo, pero sí que hemos visto una reducción en cuanto a las solicitudes. de verdad que nosotros hemos ampliado las prestaciones económicas individuales, llegamos eh, a, la, a, a las mismas o a más familias Con más dinero, destinando más dinero en ese ingreso de las prestaciones económicas, y eso hace que se rebaje también el tema de, de la solicitud de necesidades básicas, urgentes o emergencias, como es la alimentación básica. Eh, por hacerte una cifra, yo creo que se han ido, se han repartido eh, o más o, o 70.000 kilos de alimentación desde el Banco de Alimentos de, de Elche junto con Día. Pero estamos también recogiendo estas cifras para próximamente dar el informe de esta última fase de desescalada en cuanto a lo que es la emergencia. Pues eh, es una buena noticia que se haya disminuido, se haya reducido esa demanda en el Banco de Alimentos. Y también sí. es una buena noticia que se aprueben estas rentas para pues combatir la crisis y también para reducir la pobreza. Mariano Valera, muchas gracias concejal de políticas inclusivas y derechos sociales. Muchísimas gracias a ti. Buenos días. 101.4 Telehealth Radio Marca. Enamorados de nuestro mar y nuestra sierra, de esta tierra que nos ha enseñado que sin vosotros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 Ja, staan in marcha la campagne del programma de ayudes per al pagamen del reboot del impost de vents inmuebles de 2000 DNU. a través de la seuelektronica sede.elche.es o en cualse oficina OMAC fins al 30 de juliol. En als je de fins a 150 euros. Més informació en elche.es.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 Per educar és cosa del coraç. Ara més que mai, riscos. La colaboración ciudadana és molt important. Per tu, pel teu veï, pel teu avi, per les persones que tots els dies treballen desinfectant i netejan la ciutat. Llança els teus guants i mascaretes usrades a les papereres, al contenedor Tu a la braça de ta casa i així entre tots evitarem que augmenti la de la propagació del Covid-19. No abandones els teus guants, deposítals a la paperera o contenidor. Aquest gest ens ajuda a tots. És un consell d'Urbanisme i Ajuntament d'Elx.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 Corta Motor, tu concesionario San John, en Elche Sor José Pan 35 y en sanjonalicante.com.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 jardines ¡Eh! 101.4 Tele-Elch Radio Marca La Glorieta con Rosmar y Alonso Pues pasan 22 minutos de las 10 de la mañana y ya es tiempo para la ronda de noticias, así que cambiamos la sintonía y damos paso a nuestra compañera Iciar Martínez, que se encuentra ya aquí en los estudios de Tleelch Radio Marca. Muy buenos días, Iciar. Buenos días. Este martes 16 de junio, ¿qué agenda tenemos, informativa? Pues hoy vamos a hablar de una modificación presupuestaria que se presentó en la última junta de gobierno el viernes, eh, son nuevas medidas para apoyar a los sectores productivos más perjudicados por la crisis y en concreto van a ir destinadas al pago del alquiler, al comercio y la hostelería. Esta modificación presupuestaria es de unos 632.000 euros y a los que se va a unir también 300.000 que ha puesto la, la Diputación. Entonces hoy hablaremos de estas ayudas al pago del alquiler y el comercio. Hoy también se va a presentar el plan de remodelación del polideportivo de Altavix, de las antiguas pistas del Kelme, que se van a a lavar de cara, por así decirlo, se van a modernizar y hoy se va a presentar ese, ese proyecto. O sea, que esas son algunas de las novedades que tenemos. También hoy hablaremos del suceso que se produjo ayer a última hora, que fue una explosión en una vivienda en la calle Lepanto, en el barrio del Corazón de Jesús. Y es que al parecer la causa fue una bombona de butano, que habría explosionado eh, dejando al menos un herido con varias quemaduras en el torso, brazos y cara. Y según los testigos, escucharon una gran explosión en la última planta del número 17. Y bueno, hasta ahí se trasladaron los bomberos para asegurar la estructura de la vivienda y ya que parte del edificio pues estaba en obras, también se desplazó la policía local y finalmente el herido fue trasladado al hospital y su estado todavía no ha, no ha trascendido. O sea que esas son algunas de las noticias que tenemos en la jornada de hoy. Eh, estábamos hablando antes de las ayudas eh, uh -huh. que se van a destinar al alquiler de comerciantes y hosteleros y hoy también se han presentado unas para, eh, en agricultura que van destinadas 6 millones para subvencionar obras que faciliten el aprovechamiento del regadío. Uh -huh. Desde 2020 a 2024, en este año se van a destinar unos 400.000 euros, pues eh, todos aquellos que quieran pues, eh, gestionar mejor el, los recursos hídricos, la disminución del coste energético y demás, y va destinado tanto a comunidades de regantes como a, como a particulares, se abre hoy esa, el plazo de esas ayudas uh -huh. y finalizarán dentro de un mes. Pues eh, hay que lamentar esa página de sucesos, esa tragedia, porque este, este hombre de 48 años eh, que fue trasladado mm. al Hospital General de Ilche con quemaduras, una vez estabilizado, se quedó ingresado en la unidad de quemados intensivos del Hospital General de Alicante, según el centro de emergencias. Pues hay que llevar mucho cuidado con las bombonas de butano. No mm. suelen explotar, pero cuando lo hacen evidentemente son peligrosas. Eso es. Y bueno, hablando de los datos, de la actualización de datos del COVID, que siempre hacemos un seguimiento, los últimos datos son los que tenemos del domingo y de miércoles a domingo se detectó un nuevo caso por PCR y por tanto en todo lo que llevamos de junio eh, se han detectado dos contagios en la ciudad por tanto ya son 407 las personas que han pasado la enfermedad de en Nelche y decir que entre ayer y hoy se van a abrir los parques los juegos infantiles de las principales plazas y parques de la ciudad, pero según comentó ayer el edil de parques sector 10 a lo largo de la semana, o sea que de manera uh -huh. paulatina se van a ir abriendo los del resto de la ciudad y alertó de que hasta que la policía local no retire al completo las cintas de los parques no se podrá acceder a los juegos infantiles Evidentemente, porque los que están precintados aún no están desinfectados. Así que mucha atención con eso. Los ciudadanos tienen que esperar a que la policía local haya retirado la totalidad de las cintas de seguridad. Porque este va a ser el factor que determine que se ha realizado esa primera limpieza y desinfección para su puesta en servicio. Por tanto, los ciudadanos no pueden usar los juegos infantiles mientras no se hayan retirado las cintas. Es una cuestión importante. Decía también Héctor Díez que en los juegos de infantiles no hay aforo para los niños, pero que por eso es más importante todavía pues, ser conscientes de que tenemos que guardar la distancia de seguridad y también pues, usar los geles o, o lo que sea necesario. ¿no? Las fuentes también dijo que estarían todas presentadas hasta un nuevo aviso, porque casi todas las delche de son de botón, o sea que estarán eh, inhabilitadas. Y hoy también vamos a hablar de carriles bici que se van a habilitar en viales, en carreteras uh -huh. que actualmente están destinadas a los coches en avenidas importantes de la ciudad dijo Esther Díez que iba a ser una medida provisional pero que seguramente llegaría para quedarse uh -huh. y hoy va a dar cuenta de ellas, a ver si conocemos las avenidas importantes que se van a convertir en viales para bicis eh, dice que también eh, eh, Esther Díez que, que es el momento ahora idóneo para poner en valor este tipo de movilidad sostenibles y en los próximos seis meses eh, dijo que pues, habría un salto de calidad en las infraestructuras ciclistas, a que eso se pondrá en marcha de manera inminente O sea que hay una rueda de prensa y sabremos en qué zona de la ciudad se va a habilitar ese carril bici provisional. Pues muchísimas gracias Iciar. tenemos que volver a escucharte entonces a la una porque nos traerás más noticias. Claro, volvemos con todas estas novedades a partir de la una, estaremos Marga García y yo. Pues gracias, también trabajáis para colgar esas noticias en la web. Estaremos en, también colgando las noticias en la web a medida que, que nos lleguen y las vayamos eh, cubriendo. También estarán esta noche con todas las imágenes de la jornada en el Telnit y también en redes sociales. ¿Y sabes qué lugar me encantaría visitar? No sé si lo tenéis en la agenda, pero no estaría de más, porque en la fase 3 acaba de abrir, después de tres meses de estar cerrado, el río Safari. Con lo, y, Que imagínate ese paraíso durante tres meses sin visitantes, con la lluvia de la primavera que hemos tenido, tan lluviosa. Imagínate cómo estará el palmeral y cómo estarán los animales que eh, nos ha dado eh, Andrea Ibáñez. Pues nos ha adelantado que ha habido nacimiento de una especie que ya está extinguida en libertad. Vaya. Que es los ciervos del padre David. Son unos ciervos muy peculiares o sea, que no son animalitos por Pues han por nacido, tienen crías Así que todo, todo un placer Poder ver ese parque Entre palmeras Gracias Iciar. Estaremos de vuelta, les espero a sí, todos A la una aquí con más noticias Y nosotros continuamos la ronda de noticias Y lo hacemos ahora Con la información deportiva Ya saben que siempre la cerramos con la información meteorológica Ahora sepamos uh, Paco Gómez que nos cuente La derrota del Elche Buenos días, Paco. Hola, buenos días. Al Elche Club de Fútbol le ha sentado mal el confinamiento. La reanudación de la competición está siendo al menos decepcionante en estos dos primeros partidos. Al empate en el Martínez Valero el viernes contra la Extremadura hay que sumar la derrota contra la Ponferradina. Ayer en el campo del Toralín, los blanquiverdes han perdido la fiabilidad a domicilio en este arranque de reanudación de parte final de la Liga SmartBank. El equipo ilicitano volvió a hacer lo más difícil, adelantarse en el marcador con una alineación donde Pacheca introdujo cinco cambios, entre ellos futbolistas de toque y calidad como Iván Sánchez, Nino y Fidel, que le dieron al Elche Otro aire, de hecho tuvo la posesión del esférico más de un 70% del partido, sin embargo fue poco eficaz. Eso sí, en la única ocasión de la primera parte, en el minuto 42, llegaría el asistente de la Liga, Juan Cruz, el mejor asistente de segunda división con nueve asistencias ya, le puso un balón medido a Nino y este de espectacular volea marcaba... El 0 a 1, un Nino que sigue grandando su leyenda y sus números. Si el viernes se convertía en el jugador con más edad, 40 años recién cumplidos, en jugar en el Elche Club de Fútbol, ayer lo hacía marcando un gol con esa edad. Sin embargo, los ilicitanos no fueron capaces de mantener esa renta hasta el descanso, porque en el tiempo de prolongación, en el 46, Un despiste defensivo supuso el gol del empate de Russo, de un certero cabezazo. Así se llegaba al descanso con esa pequeña decepción. En el segundo tiempo, más de lo mismo. El Elche tuvo el balón, pero la Ponferradina es la que creó mayor peligro. Pablo Valcárcer, que acababa de salir al terreno de juego, ponía el 2 a 1 mediada la segunda parte y Pacheta terminó poniendo a defensas de delanteros para intentar aprovechar algún centro desde las bandas, pero no hubo opción. Decepción de un Elche que ha empezado sumando un solo punto de seis posibles y que ve peligrar. El sexto puesto, de hecho, si el mirandés en esta jornada venciese en su partido, los blanquiverdes perderían esa posición de privilegio. El Elche regresa esta mañana en vuelo directo desde el aeropuerto de León. Llegarán a las 12 y se pondrán ya a trabajar en el siguiente partido. Ahí es nada, frente al Girona, quinto clasificado este viernes en el Martínez Valero contra el conjunto gerundense. Por cierto, Iván Sánchez vio la quinta cartulina amarilla y no podrá jugar el partido a menos que el Elche recurra ante el comité de competición. Hasta luego. Hasta luego, Paco. Muchas gracias. Y vamos a cerrar ya la ronda de noticias con la información del tiempo con Vicente Bordonado. Muy buenos días, Vicente. Cuéntanos. Muy buenos días. Las altas presiones siguen garantizando la estabilidad atmosférica, aunque a primeras horas de la mañana teníamos cielos muy nubosos o cubiertos. Conforme ha ido avanzando la mañana, se han ido abriendo claros y, de hecho, en lo que resta de mañana... Tendremos ambiente mucho más soleado, el viento en calma de componente terral a partir de mediodía ya durante la tarde, tendencia a cielos poco nubosos despejados, veremos algunos intervalos puntuales de nubosidad en puntos del interior y norte de la provincia de Alicante, por la tarde se activará el sistema de brisas con vientos flojos de sureste, y alcanzaremos temperaturas similares a las de ayer, máximas que en buena parte del territorio van a rondar los 28 o 29 grados. Mañana miércoles seguiremos viendo intervalos puntuales de nubosidad, sobre todo durante la segunda mitad del día. A primeras horas, situación de viento en calma a partir de media mañana se activará el sistema de brisas con vientos flojos de sureste. Mañana alcanzaremos temperaturas similares a las de hoy, máximas en torno a los 28 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad no bajarán de los 19 grados y en lo que resta de semana continuará la estabilidad atmosférica, el jueves con predominio de cielos despejados el viernes tendremos un mayor aporte de nubosidad y de cara al fin de semana con el avance de las altas presiones tiempo estable anticiclónico con cielos despejados temperaturas para el fin de semana en torno a los 29 grados el viento de componente marítima se activará durante los próximos días a partir de mediodía tratando de frenar el ascenso de las temperaturas Hasta luego. ¿Qué significa híbrido? Híbrido significa libertad para conducir sin restricciones.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 Con Alonso. Son las 10 y 37 minutos. Estamos en la recta final del programa La Gloriada de este martes 16 de junio y tenemos eh, 24 grados y medio de temperatura. Y vamos a hablar en la última de las entrevistas de la carrera política de David Caballero, quien en 2013 inició aquí en Elche el partido de Ciudadanos, encabezando la lista electoral la primera vez que Ciudadanos optó al ayuntamiento en mayo de 2015 y consiguió tres concejales. ...durante cuatro años estuvo como portavoz municipal... ...pero meses antes de las municipales del pasado año... ...se marchó entre acusaciones sobre su gestión... ...y encabezó el partido Contigo... ...pero no consiguió obtener representación municipal... ...en las elecciones del pasado año... ...ahora, un año después, anuncia su retirada... ...y hoy queremos saber si también con esa retirada... ...del partido de Contigo... ...entierra ya sus ambiciones o aspiraciones políticas... Muy buenos días, David. ¿Qué tal, Ror? Muy buenos días. Un placer estar aquí contigo. Eh, ¿Renuncias a estar en el partido contigo? ¿Por qué? Bueno, pues eh, yo siempre he sido de la opinión que hay que saber dejar paso. Eh, y después de haber aspirado por segunda vez, como bien ha relatado, eh, como candidato a la alcaldía, y después de estar siete años en política activa, desde junio de 2013, como muy bien has dicho, llega un momento que hay otras personas. Eh, que tienen que entrar con ilusiones renovadas eh, y, de hecho, la, mi dimisión ha sido consensuada con Carlos San José, que asume la presidencia después de una asamblea en la que todos afiliados por unanimidad, pues eh, decidieron que fuera Carlos San José el presidente y con todo el equipo que tenía yo anteriormente en Contigo. Entonces, eh, después de no haber conseguido Unos, eh, resultados que a pesar de no tener 1.200 votos, hay que reconocer que fueron pocos, aunque se pueden decir que son, que fueron muchos por, porque solo fueron seis semanas intensas desde que abandoné Ciudadanos. Pero ahora, eh, tengo, eh, lógicamente, pues desde que terminé el ayuntamiento volví a mi trabajo, al sector de las telecomunicaciones. La labor profesional me está ocupando mucho tiempo y llega un momento en que eso, que hay que dejar paso y que otras personas, eh, lideren el, el proyecto. Simplemente, Simplemente es eso. Si hubiera conseguido representación municipal en Contigo, ¿hubiera renunciado a la política? Bueno, por supuesto que no. De hecho, lo que hice cuando tuve representación municipal en Ciudadanos en el año 2015, abandoné mi trabajo y me dediqué por completo a trabajar por el Che y por los licitanos. De esa forma, eh, pues eh, a mí, más, más allá de siglas, lo que siempre me ha gustado y los que, bueno, nos hemos conocido como tú y yo durante cuatro años intensos en muchas entrevistas, eh, lo que me gusta es la política local y, y conseguir cosas para, para él, si hubiera estado dedicado lógicamente a bueno, o a gobernar, si hubiera dado los números, o a hacer una posición eh, constructiva, como hicimos durante cuatro años desde Ciudadanos Usted, eh, ahora que ha dejado contigo ¿quiere, ¿Deja también la política o tiene aspiraciones? Bueno, la política, a los que nos gusta la política, es algo que siempre lo vamos a llevar ahí. Eh, yo ahora mismo llevo un año en el que, a pesar de ser, eh, haber sido presidente de Contigo, sí que es cierto que eh, pues, eh, el equipo que yo tenía en la ejecutiva y Carlos San José, que era secretario general, eh, estaban llevando la actividad porque eh, estaba yo dedicado a mi actividad profesional. Pero de momento sí que es cierto, a pesar de los rumores que se han publicado en otros medios, que hay otros partidos donde iba a, rápidamente a recalar, no hay nada, eh, no me ha llamado a ningún partido político para formar parte de, de sus filas, y de momento yo creo que sería precipitado. Lo que no puedo decir es que en un futuro o puedo volver a contigo, o si hay un proyecto que realmente se interese por Elche, eh, donde las siglas se dejen un poco a, al lado. Y sea el interés de situar a Elche, como yo siempre he dicho, y, y desde que estaba en Ciudadanos, de situar a Elche como esa referencia que debe ser eh, turística eh, y a nivel de industria, a nivel de calzado, y esa potencia en el sudeste español, pues lógicamente eh, ahí podrán contar con, conmigo. Pero de momento, mi salida eh, como presidente de contigo no ha sido porque me vaya a otro partido, simplemente porque, lo que te he comentado, hay que saber llega un momento que hay que dejar paso eh, y hay otras personas con ilusiones renovadas y con un equipo que yo creo que puede hacer eh, cosas muy importantes en mayo de 2023 porque es el único partido de ámbito localista que está trabajando día a día y eso se ve, ¿no? Eh, a partir de ahí, pues eh, me echo atrás, pero la política siempre uno le lleva en la sangre y si surge la oportunidad de cuando a nivel laboral pues tenga algo más de tiempo eh, pueda desarrollar el proyecto de la mano de contigo o de otro partido que, que nunca se puede saber que, que quiera realmente dejar esas siglas y trabajar de verdad por los vicitanos que de una vez elche sea esa ciudad importante en la cuna valenciana que mire de, de tú a tú a Alicante y a Valencia entonces pues nos sentaríamos a hablar y, y podían contar conmigo eso es lo que dice pero lo que ha hecho demuestra que a usted le interesan los partidos sí le permiten encabezar la lista electoral? Bueno, eh, tiene, eh, yo le veo otra lectura. Eh, eh, fíjese que eh, en marzo de, de 2019, cuando abandonó Ciudadanos, eh, no se habían publicado la lista. No estaba claro quién iba a ser el, el candidato. Y además nosotros abandonamos Juan en Perilla, abandonamos eh, Ciudadanos, eh, y renunciamos, como todos ustedes saben, al salario de concejal. Es decir, nuestro interés simplemente era trabajar por Elche, eh, que considerábamos que por el trabajo que habíamos realizado, eh, tanto todo mi equipo como yo, nos merecíamos, lógicamente, eh, poder repetir encabezando la lista, sobre todo, no por más allá de listas o de nombres, sino por poder terminar el trabajo que se inició en junio de 2013, Y los números luego hablaron por sí solos. Eh, Ciudadanos, eh, a pesar de que en ese momento no había empezado su debacle, sacó dos concejales eh, y en mayo de 2015, con la lista que yo presenté, sacamos tres. Y Ciudadanos simplemente era un partido que tenía nueve diputados en, en Cataluña, no como ocurrió en mayo del 19. A partir de ahí, eh, yo creo que los números hablaron por sí solos, eh, con una lista encabezada eh, por un equipo que hubiera presentado, pues eh, los cuatro concejales, simplemente sumando los votos de Ciudadanos a los que obtuvo contigo, estarían sobre la mesa y seguramente hoy a nivel municipal se estaría hablando de otra cosa. Con lo cual, mis aspiraciones no, eh, mi no estaban en, en liderar por liderar una lista, sino por continuar un proyecto que mm, estaba funcionando bien, que habíamos conseguido grandes hitos en Elche, como fue, por ejemplo, la primera trabaja de impuestos a nivel municipal del impuesto de vehículos, el impuesto de construcciones y otros muchos hitos que conseguimos desde fuera apoyando eh, los presupuestos imagínense lo que hubiera supuesto pues, eh, poder aplicar esas 150 medidas o esas 75 del año anterior eh, estando en el equipo de gobierno eh, Ha cambiado un poco la versión porque yo tenía entendido que usted se marchó de Ciudadanos porque no iba a encabezar la lista electoral, no era usted el candidato No, no he cambiado la versión, me refiero que eh, en ese momento, a 31 de marzo, Ciudadanos no había publicado las listas. Las listas de Ciudadanos a, la, a las alcaldías de las poblaciones se publicaron, si no recuerdo mal, a mitad de abril. Pero usted ya eh, sabía que no iba a ser, porque sobre usted pesaba un montón de acusaciones. Además, cuestionaron su gestión. ¿Los propios compañeros de su partido? Bueno, realmente, fíjese que con el equipo de Juan Antonio Semperi conmigo y con la gran cantidad... Eh, de afiliados vinieron a, al proyecto de, de Contigo yo dije en esa rueda de prensa en el huerto del cura eh, ese día final de marzo que el partido a mí no me había trasladado que no iba a ser el candidato, esas acusaciones de dos o tres personas eh, de más de 70 que formaban la, la afiliación y ese expediente que en su momento abrió Ciudadanos se demostró porque luego no ha tenido más recorrido que fue pues, un movimiento más para intentar alejarme Del partido que al final, bueno, lo consiguieron porque en ese momento, <coughs> perdón, no era ese el partido en el que yo consideraba que debía estar, simplemente eh, un partido en el que eh, realmente hago un expediente a dos concejales eh, con acusaciones infundadas, pues al final se ha visto que ese expediente no fue a ninguna parte, que fue un movimiento más para intentar alejarnos de conseguir algo bueno para Elche y para los yititanos, pero. Ni mucho menos me habiendo ya trasladado en ese momento que no iba a ser el, el candidato. Usted ha dicho que se retira del partido eh, <coughs> contigo, eh, pero que está abierto a que en 2023, eh, en las próximas elecciones municipales, pueda otra vez aparecer en otro partido político. O sea, cual sea, ¿volvería otra vez a Ciudadanos si considera que el partido ya no es el que dejó? Esas posibilidades son muy remotas, igual que las de <coughs> perdón, volver a. A otro, ...a otro partido... Eh, ...a fin y al cabo... Eh, ...lo que le he comentado antes... ...sí que es cierto... ...que la política me gusta mucho... ...que la política local... ...y trabajar sin descanso... ...para conseguir cosas para Elche... ...también... ...uno... ...los que hemos trabajado... ...al servicio de los ciudadanos... ...al final siempre... Eh, ...te queda... ...que... ...quedan muchas cosas por hacer... ...pero realmente... ...no es un horizonte... ...que me planteo ahora... ...pero... ...lógicamente... Eh, ...hemos visto cómo cambian tantas cosas en política. Sí que es cierto que Ciudadanos eh, ha de nuevo vuelto a lo que era cuando en junio de 2013 lo empezamos aquí en Elche entre tres o cuatro personas. Eh, un proyecto que ha vuelto al centro, un proyecto donde eh, se puede apoyar eh, tanto alguna medida del Partido Socialista como del Partido Popular. Es lo que hicimos aquí en Elche y lo demostramos, pero eh, le digo, ni se ha puesto nada en ningún lado conmigo, ni mi dimisión de contigo eh, ha sido provocada porque vaya a presentarme eh, en otro partido, ni ahora, ni en 2023. Lógicamente faltan mm. tres años para 2023 y no le puedo decir lo que puede ocurrir, pero no son esas mis ambiciones eh, ahora. García Antiveros, ¿se ha puesto en contacto con usted cuando fue expulsado de, del grupo municipal o cuando fue apartado como portavoz? No, únicamente lo que le puedo decir es que el, con el señor Antiveros eh, en las fiestas de agosto nos cruzamos y nos saludamos pero mm, ahí seguía siendo portavoz de fiestas de agosto el año pasado me refiero, lógicamente seguía siendo portavoz de Ciudadanos eh, en Elche y a partir de ahí pues no he mantenido ningún contacto eh, con el señor Ontiveros que eh, pues hay que recordar que formaba parte eh, de, de mi equipo y decidió pues eh, eh, ocupar eh, ese puesto de candidato de alcaldía para luego pues, obtener unos resultados eh, que ni mucho menos fueron eh, acordes al o sea, que, peso de la marca de Tienda Ciudadanos. Que ¿Hubiera esperado de él no haberse presentado y haberse quedado con usted? ¿Un poco le traicionó? Bueno, al final eh, los hechos están encima de la mesa, ¿verdad? Eh, al señor Ontiveros, eh, yo en su momento, eh, porque nos conocíamos eh, y le dije que sí, quería participar en el proyecto, lo estoy hablando, eh, en el año 2015, más o menos, finales del 2015, principio del 2016, eh, en las elecciones de junio del 17, a las primarias de la ejecutiva local del Partido Ciudadanos en Elche, donde la lista que yo presento gana por unanimidad, eh, yo propongo al señor Ontiveros como coordinador local de Ciudadanos Elche, y a partir de ahí, bueno, pues eh, finales del 2018, principio del 19, el señor Antiveros decide otra cosa. Yo al final. A nivel personal no le guardo ningún rencor, al contrario, cada uno toma sus decisiones, pero al final el tiempo demuestra que algunas decisiones fueron erróneas. Y de nuevo me remito uh -huh. a los resultados que, bueno, que, que sostuvieron. Bueno, en este año usted ha cambiado de opinión. Parece, eh, por esta entrevista, que le gusta el partido que hay ahora en Ciudadanos. Eh, fíjese, eh, Ros, que eh, me sigo remitiendo a, lo, a las sucesivas entrevistas que, hemos, que mantuvimos a lo largo de muchos años, por ejemplo, en Televisión de Entrevista o, o, o aquí por la mañana. Eh, siempre he sido una persona que he defendido por encima de cualquier cosa, e incluso he recibido críticas eh, en su momento de algunos sectores de mi partido, los acuerdos por el bien de Elche y no mirar las siglas con los que se llegaba a acuerdos. O sea, hay que recordar que Ciudadanos aquí en Elche llegó a acuerdos con PSOE, que se podía llegar, pero también con compromiso. Hay que recordar lo que en su momento decía Ciudadanos de, de compromiso Es decir, pero si eran buenos para Elche Si suponía que los se iban a pagar menos impuestos Si suponía renovar los vehículos de la policía local Si suponía conseguir uh -huh. ayudas al IBI No había que mirar las siglas políticas Estamos o sea, en Elche que... y no estamos en un marco nacional Yo siempre he defendido uh -huh. eso Luego Ciudadanos, y termino eh, Se escoró un poquito más Hacia, hacia la derecha eh, Y ahora, desde que Hay una nueva presidencia nacional con Inés Arrimada Parece ser que vuelva a ocupar ese espacio en el centro donde yo me sentía más cómodo. Simplemente repito lo que en su momento he repetido durante cuatro años. David, entonces usted se sentiría cómodo en cualquier partido político, PP, PSOE, Ciudadanos... No, tampoco. He dicho que... Vox, ¿no? Siempre he sido una persona que ha defendido una postura centrista. Por eso en su momento me afilié a Ciudadanos, por eso en su momento presenté un proyecto para... Liderar la agrupación posteriormente para la candidatura a la alcaldía del 2015, eh, y por eso luego decidí eh, presentarme como candidato en contigo, porque es un partido eh, estrictamente de centro. Eh, le puedo decir que ni, no me veo ni en el Partido Socialista, ni en Vox, ni en Compromís, ni en Compromís, perdón, ni en otros partidos donde estén alejados de posiciones. Eh, donde yo creo que se ubica la gran mayoría de los ciudadanos y es lo que siempre David, he dicho. No, no me ha enumerado usted en esa lista al Partido Popular. Usted perteneció al Partido Popular. Sí. ¿Fue militante eh, del Partido Popular? Lo, lo han publicado algunos medios de comunicación y ya en su momento, no ahora, sino eh, hace algunos años, eh, cuando eh, ocupé la candidatura de Ciudadanos Elche como candidato a la alcaldía, ya lo publicaron, sí, a, a, en, Le... cuando tenía 18 uh -huh. años. Eh, pues eh, formé parte de nueva generación del Partido Popular mm. hasta los veintipocos ¿Esto significa que podría formar parte del equipo de Pablo Ruz? Oh, eso es una suposición que, que he leído eh, en otro medio de comunicación como he dicho, eh, pero que realmente eh, a mí nadie, eh, nadie se ha puesto en contacto conmigo y No es cuestión de, creo... ponerse, de que se pongan en contacto con usted sino que usted, si usted se va a poner en contacto con ellos para no. pedir un puesto allí No, no, no ni mucho menos. No soy yo persona que llame la puerta para pedir un puesto. Al contrario, eh, están ahí, está ahí que yo formé parte de Nueva Generación del Partido Popular. No me arrepiento, en ese momento no había más opciones políticas, estaba el Partido Socialista o el Partido Popular. Siempre mi inquietud política, pues desde muy joven, eh, siempre había estado ahí y yo con 18 años decidí afiliarme a Nuevas Generaciones. Insisto que hasta que tenía... 23, 24 años, luego empecé mi trayectoria profesional hasta que apareció una opción como Ciudadanos en el año 2013. Pero ni yo me he puesto en contacto con el señor Ruz, ni con nadie de su entorno, ni nadie de su entorno eh, ni el señor Ruz ha puesto en contacto conmigo después de, de presentar mi dimisión o mejor dicho de anunciar mi dimisión ayer de, de contigo Pues David Caballero, supongo que volveremos otra vez a encontrarnos en el terreno político eh, conforme se vayan acercando las elecciones municipales de 2013 por lo que ha dicho en esta entrevista, gracias Gracias Ross, un placer, buenos días